Este es el remix que todo el mundo esperaba DJ Tao Las gatas a perriar ¿Qué? Las gatas a perriar Más fuerte Las gatas a perriar ¿Qué? Las gatas a perriar Es esa Quiero ver a todas las turras perriando トマトマトマトマトマトマトマトマトマト l トマトマトマトマトマト m tra. Tra. a マトマト r トマトマトマトマトマトマトマトマト r トマトマトマトマト r トマ r a トマトマトマトマトマトマトマトマ a マトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマト a トマトマトマトマトマトマ r マトマ a t トマ a マトマト a トマトマトマトマトマト r a マトマトマ e マトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマト t トマトマトマトマトマトマトマトマトマトマトマ Tengo t q un e e e r v i t e n los par g gata a La n t e se e s p r r r e a a p n de o la gata s a perrear, burreo la gacac, a perrear perreando, la burreo, tengo un par de g a t a s tengo un par de g a t a c tengo un par de g a t a c tengo un par de g a t a s Gomes s Dj Alan c t a t a que le gusta el botelleo? No corten el mambo. パーテ o ーン e は違うわ、違うわ、違うわ、違うわ、違 DJ Tao, Yakaita, DJ Alan Gomez, Turra. <ó>